la tribu porque esos ríos que bajan de las montañas son también la sangre que corre por nuestras venas cuando nosotros lloramos ya sea de alegría o de tristeza salen de nuestros ojos esa agua que nació allá arriba en la punta del cerro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 Las escenas se saltean, aparecen en un orden casual Los mensajes encriptados, el subconsciente y su bondad Una orgía neuronal, sin ningún daño real Se desata en el silencio horizontal Universo singular, fábula aleatoria, simulacro Tridimensional coso, coso, coso y no puedo parar coso, coso, coso y no puedo parar yo pongo la aguja adentro de la tela entra por un lado y sale por el otro y cuando la vuelvo a meter le dejo un espacio un poquito de espacio entre donde metí la aguja y donde la quiero meter ahora Yo coso y coso y no puedo parar, coso prendas para muchos brazos y para muchas piernas y no puedo parar, yo meto la aguja en la tela de un lado y la saco por el otro y la vuelvo a meter, dejando un espacio entre punto y punto para que vuelva a entrar yo coso y coso y marcho con mi dedo entre la tela y la toco y soy feliz por su suavidad en momentos y por su rugosidad en otros momentos y no puedo parar porque coso, coso y coso y no puedo parar coso prendas para muchos brazos y para muchas piernas Y dejo espacio entre punto y punto para que sea una costura fuerte para que me contenga para que me deje respirar a la mañana y dormir de noche yo coso y coso para armarme esa red de contención que de alguna forma me comprenda y me deje respirar cuando me levanto y dormir de noche Nuestra web es limboalaire.bibli.com Nuestro mail limboalaire.gmail.com En Facebook, Twitter y Skype también somos Limbo al Aire. Limbo al aire. que mi alma está en mi sombra. Uh, a veces... siento que mi alma se está inclinando. Uh, a veces tú eres un poco más... de lo que yo pienso de ti, tú piensas de mí y a veces eres un poco menos el día que te compensas tú de esto serás lo que ambicionas serás un hombre serás una mujer entonces recién entonces Hablaremos de árbol a árbol La bicicleta quedó a un costado Al norte de mi cara Del camión no se supo más nada Porque pasó tan rápido Al mayor de los pibes quizá Le diga pasá ya tiene edad para montar esa bicicleta y al camión que le voy a decir que la bicicleta quedó intacta ¡Oh! quedó muda quedó hecha una espectadora y siempre ella a un costado como ya dijimos al norte de mi cara y te anticipo con esta pequeña posición que tengo en mis manos que no tengo capacidad de retención no tengo capacidad de retención en consecuencia tendré que repetir una y otra vez y otra vez y otras tantas más Bien. esta ventaja que tengo por tener mala memoria mala memoria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 Mala Mala Please memory. teach me. I told her. Two fingers levied. Sister said peace. I stopped. I kissed her. Said I'm a male. I smiled and just unzipped Me Nada de lo que sale, la... Ya sale. Yo puede que... Eh, puede que me equivoque. Nada de lo que yo no puedo... Eh, quiero ver cómo me, me entra porque a mí no me, no me cierra que... Nada de nada que se habla sale. Para mí que no tiene fondo es como si yo no me equivoco. Acá, sale. ¡Pam! Para mí que es eso no tengo entendimiento en la comunicación o puede ser que campeonato oh, venga solo. Oh, oh.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 Nada de lo que viene y se mortaja puede encontrarse, nada de lo que tiene puede ensombrarse. Nada de lo que, que se habla acá Sale Sale O puede ser que El principio se corte Y se diversifique Y nada En nada En nada En nada Nada de lo que se habla acá Sale Nada de lo que se habla acá Sale Nada de lo que se habla acá Sale La contaminación ya empezó La tribu Está infectando el cuerpo eco-biopolítico desde adentro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 aire no hay fuego Espacio Publicitario ¡Tum! Cooperativa El Zócalo imprenda, editorial autogestión con equipamiento de última tecnología calidad y precios justos Río de Janeiro 668 Santiago del Estero 995 cooperativaelzócalo.com.ar calidad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 promoción aplicable a cartera de consumo por cada consumo de mil pesos acumularán 105 mil a cotización de la RN9.45 al 6 de octubre de 2015 consultar requisitos bases y condiciones del programa en tripleg.bancocredico.com Primero empezás vos hacemos estos dos renglones cada una dale Dale vos empezás Sí ciclo por error Ciclopororó Cine para chicas y chicos Los invitamos al festival de despedida del año El sábado 28 de noviembre A las 16 horas en el bar La Tribu Proyectaremos cortos infantiles del festival cartón Cerraremos a pura magia y Clown con los resueltos Lambaré 873 Entrada a la gorra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 La tribu FM 88.7 Frecuencia modulada estéreo fónica La tribu variedad vacía y que una variedad vacía y que una variedad vacía abre un abanico que es una fábrica de abanicos vacía y que una variedad vacía una variedad vacía una variedad vacía abre un abanico que es una fábrica de abanicos vacía Que una lengua rugosa es la fascinación por la construcción espiral, no caracol, vacía. Y que si los papeles tienen palabras, confío en la mujer que relata, aunque odio al hombre que habla. Y yo quiero mi velcro, amor. Yo quiero... Velcro, oh, amor, inabakable Velcro, oh, amor, insupportable Velcro, amor, injustifiable Velcro, amor, insufferable Velcro, amor. Abre un abanico Que es una fábrica de abanicos Vacía Y una lengua rugosa Es la fascinación Por la construcción espiral Lo caracol Vacía Que si los papeles tienen palabras Confío en la mujer Que relata aunque odia la mujer O al hombre dia, dia, dia, Al correo de luces oh. 4-8-6-4-0-4-8-9 eh, Yo tengo un premio para darte Te puedes enamorar, eh Tengo para decirte una cosa muy importante después de entregarte el premio El cuelgue de vivir en pleno vuelo Hay una sola cosa que te lleva para ir hacia adelante y no son los patines Lo que no soy, me enamora. No solamente te voy a llevar tan lejos que vas a alcanzar la esquina y pasar la calle volando, sino que además... Amor idealizado. Tengo para contarte una historia gigante sobre un enano. Era muy importante, ¿y sabés qué? Sí, sí, sí, te puedes enamorar. Hay además, en esa historia grande, dos personas que van al mismo tiempo haciendo historias paralelas. ¿Que sabes cómo se llaman? Si el amor no se da, esto es democracia. Tiene el nombre de mujer, una se llama Rosa, otra se llama Claudia, y las dos huelen muy bien. Hay historias que no se vuelven a repetir. Y Claudia y Rosa son rubias, y tienen el pelo suave y sedoso, ¿sabes por qué? Porque ¿Qué? son, amores, son amores, de amores de miedo. Claudia y Rosa me encantan. Las llevo en el bolsillo, una en el derecho, otra en el izquierdo. Vienen conmigo a todos lados y tienen los mejores cuentos del mundo. No solamente van siempre en conjunto, sino que además ellas se quieren mucho. Y te voy a decir algo más. Que algo más. sí, que sí, que sí, que te podés enamorar. Lo positivo de esto no es que están así como unidas y que son como un conjunto, pero son dos personas separadas, sino que también... Es fácil perderse en los asuntos del miedo. Lean los prólogos de las historias, una palabra cada uno. O sea, por ejemplo, una dice hola y la otra dice lo que quiero ser y no soy me enamoro. Claro, pero sería así, pero alguna diría hola, pero la otra le dice. Es fácil encontrarse en las historias, en el túnel del amor. Se llevan tan bien ellas y yo te voy a llevar hasta ahí lejos. Con esos patines vamos a cruzar la calle juntos. Vamos a saltar la calle juntos. Vamos a ir por el aire en la calle juntos. Por el aire en la calle juntos. Y nos vamos a sentir bien o no. Claro, porque sí. Te puedes enamorar. Por el aire, vamos a ir caminando juntos. ¿Sería caminada si vamos por el aire? Yo creo que sí. Cuando lleguemos a ese lugar, con Claudia, con Rosa y con las historias, vamos a volar. Y la primer cosa que vamos a hacer es... Si el amor no se da, esto es democracia. Vamos a intentarlo. Eso es lo más importante. Vamos a intentarlo, ¿o no? Somos dos vistechos entre dos vacíos. Qué bonito que es cuando lo intentamos, ¿no? El amor está idealizado. Está idealizada si, que te podes oh, enamorar El amor. Basta, está idealizada, enamúrate, basta idealizada. Qué bien no Rosa, amor no. está idealizado, enamúrate. Como te, ¿Cómo te, ¿TE no? quiero, amor está idealizado, con tus pelos rubios, el amor está si idealizado. Esas historias hermosas, el amor está idealizado like <laughs> like <laughs> <laughs> <laughs> I'm of oxygen <laughs> jiveau es noventa y cinco cuatro ocho seis cuatro al aire y en internet. Nuestra web es limboalaire.wibli.com Nuestro mail limboalaire.gmail.com En Facebook, Twitter y Skype también somos Limbo al Aire. Limbo al aire. Nassa, ma nessuno, tu ci na messo. Ah, degacento o ba, non attina. E segomana. Ci benona. Dai, ci buona sé. Na, Sapi gimmi de betavs, ma gisterritego. mani fedo. Eh mais euh c'est noisema? Sema sema sama. Ah, sana bien, daque je manain. Bices proxki. Oh, de ma sole. Bah, isule chez me ba, aroneri ma. Mm. Siguna addition un vrai panana. Usne bene. E nona kita ni selesai apa? Semasa mah, dah baca. Ah, baca kelamane, hehehe. Abaikan, abai, abai, abai. Bicara macam ni. Baik, kalau cuma na. Na, na, na, na, na, na, na. Na? Hmm hmm hmm Nah, ini ni, lelaki nasi, wanita wanita sekeja. Nah, hehna. In daibaraja. Mustahkinya pasa, datasa. Asa, asa, asa, asa, asa, asa, asa, asa, asa, asa, asa, asa, asa, asa, asa, asa, asa, asa, asa, Da da da da da, da! da! da! Ja, da!! da! Backin. Da! sa so Da! Da! Da! Da! Da! Ya! Sa! Siu lu mosa, neshi waz ifdan di tunuh CARP OKNUZA SUG�� your say AINA ARE ZAILOMAKESHAKA? Aprecsa GASAKA! AINDA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 A B B B B B A B B B what it is, and here we are now, far away from the city, don't we look pretty, wish I had a yoke, oh Laila, oh Laila, oh Laila, oh Laila, I wish I had a yoke, oh Laila, oh Laila,